con Juan Carlos de la Vega, que es el defensor del diputado. Buen día, ¿cómo le va, doctor? Buenos días. Bueno, usted planteó la nulidad de esta ampliación que presentó el fiscal. Sí, lo que pasa es que el plantear la nulidad de esta ampliación también implica la nulidad del proceso. Uh -huh. eh, lamentablemente uno tiene que pedirlo, pero bueno, es por la defensa de los derechos de mi, de mi defendido. En realidad lo que ataco es que la figura que se incorporan eh, ya había sido vilumbrada por el fiscal Barique en toda la documentación que tenía, Y nosotros creemos que es inoportuna producto de que ya existía datos para entender de que esa captación se pudo al, re, al menos haber traído para acá, para lo que sería el debate. ¿no? Y también es temporánea según ustedes. Sí, sí, justamente en eso eh, se basó la presentación que nosotros efectuamos en virtud de que ya se habría noticiado y había sido incorporado ya, porque además está incorporada esa documentación de la que yo cito eh, como prueba. También esto de incorporar nuevas víctimas o nuevas declaraciones de víctimas, ¿estaban planteando que podrían ser testigos? En realidad vinieron citadas como testigos, figuran dentro de la nómina de testigos, y eh, bueno, de la noche a la mañana pasaron a ser víctimas, es lógico entender, como dice el fiscal, que evidentemente eran víctimas, pero bueno, pudieron haber venido como, eh, perdón, deberían haber venido como víctimas, eh, si bien, eh, digamos, lo que, correspondía, lo que correspondía era eso. Lo que estaban planteando es que ustedes plantean que el fiscal sabría lo que iban a declarar. Es que, por supuesto, bueno, tal como lo dije en el debate, es imposible que alguien cite a un testigo sin saber lo que va a decir. Uno no lo cita por las dudas para ver qué declara. Uh -huh. eh, y no se trata de posiciones respecto de que si puede declarar a favor o en contra de una petición que uno tome, sino pasa específicamente porque nadie puede saber si una persona conoce un hecho y la cita por las dudas. No, cuando uno cita a un testigo sabe porque es conocedor de determinado hecho. Entonces, si lo conocía, lo conocía esta chica, lo conocían de una sola man manera, en carácter de víctima, y debieron venir como víctima. Y ahí es donde apunta la nulidad justamente que yo estoy, que acabo de interponer. ¿Qué podría llegar a resolver ahora el tribunal? Y la verdad que no sé. No, y además no corresponde emitir una opinión respecto del tribunal, porque la verdad que no. Profesionalmente no tengo nada que decir respecto a usted Ustedes tendrían que hoy hacerse los alegatos normalmente. Eh, no es una facultad mía, pero no, no, no me quiero meter en esas cuestiones, yo no puedo decidir eso porque no es una facultad mía, Bien. si los alegatos se hacen o no hoy. Perfecto, gracias doctor. No, por favor, adiós, buen día. Bueno, Juan Pablo, escuchamos. Eh, Juan, eh, Juan Carlos de la Vega es el defensor de Carlos Fernández, justamente fue el eh, imputado, fue el único que el fiscal Bombeí le le agregó una nueva acusación que es la de la captación de una de las víctimas que ya declaró, este, que dieron sus iniciales y demás. Eso es lo que se está debatiendo ahora, por lo menos media hora más se va a tomar el tribunal para tomar una determinación.